Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Gloria, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 19 de mayo. Un día después de celebrar el 20 aniversario de la Declaración del Misteri como obra maestra oral de la humanidad, los museos del Che están preparados para realizar jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y exposiciones a lo largo de toda esta semana y las instalaciones de IFA siguen abiertas hasta mañana jueves para vacunar a los mayores de 50 años. Una vacunación que se retomará también la próxima semana. Se quiere avanzar durante estos días, hasta llegar a los 100.000 ilicitanos e ilicitanas vacunadas. Ayer dimos una muy buena noticia, nuestra tasa de incidencia está muy baja, por debajo de los 20 casos. Estamos sin pacientes COVID, además, en todos los hospitales. Y eso quiere decir que hemos conseguido alejar la pandemia, pero hay que seguir llevando mucho cuidado para no retroceder. Las medidas anti-COVID funcionan si queremos recuperar ...la normalidad muy pronto. En junio se va a decidir si tendremos representaciones del Misteri o no... ...y si el resto de entes testeros podrán llevar a cabo sus actividades... ...si no en agosto, en otoño. Todo depende del ritmo de vacunación y del porcentaje de inmunización... ...que se haya alcanzado sobre la población. Hoy además abre sus puertas en Madrid la edición de Fitur... ...una edición atípica y condicionado por la pandemia... ...se abre en mayo a un mes del inicio de la temporada estival... ...y con un descenso considerable sin duda de turistas... ...aún así el equipo de Bici Piedrich se encuentra allí... ...y por ello hoy preguntamos al concejal de turismo... Carlos Molina que está aquí... ...¿qué estrategia es la que el Ayuntamiento de Elche ...lleva a cabo en esta feria internacional de turismo... ...el mayor escaparate mundial del sector... ...para promocionar nuestra ciudad como destino turístico... Muy buenos días, Carles. Buenos días, Rosmarí. Bueno, es que este año va a ser una, un fitura típico, un fitura atípico desde el punto de vista que, por ejemplo, eh, el stand de, de Costa Blanca, que es donde estamos nosotros, estamos bajo el paraguas de Costa Blanca, este año no es pisable, es decir, únicamente se podrá visitar a las citas eh, que ya tenemos, porque hemos mandado un equipo Bueno, está ahí nuestro equipo de visit del tanto para informar como del destino, también como informar a los, a los turoperadores. Los otro, turoperadores tienen visitas con nosotros y ya haya habilitado una sala, un centro de, de encuentros. Entonces, ahí estaremos eh, pues eso, dando información a los operadores y a los que están eh, pues eso, interesados, tanto en el CHE como destino, tanto en el CHE como, como ciudad de congresos, que es, lo que, que es una de las líneas estratégicas que estamos haciendo ahora. Este año va a ser un año muy complicado, muy complicado, puesto que, como te digo, el stand no es visitable únicamente por los pasillos y todo lo que, todo lo que se va a dar será eh, vía tecnológica, es decir, todo lo que vamos a hacer, es eh, con, porque no, hay, no, hay, no, hay, no se pueden dar folletos, va a ser todo a través de códigos QRS, de muestra de vídeos, de enseñar el Che como destino cultural y patrimonial y, aparte, también, estamos atendiendo a los tour operadores, como te digo, como el chico como ciudad destino de destino de congresos. Vale, un poco esa es la estrategia, este año es un poco atípico, no vamos a mostrar como en años anteriores, eh, por ejemplo, el año pasado llevamos eh, cosas, eh, por ejemplo, llevamos a la declaración, que es la que estamos preparando ahora, la declaración de, de la Alborada como fiesta de interés turístico internacional, eh, bueno, y estamos ahí, o sea que este año no se van a llevar ninguna, ningún evento de Elche destacado, ¿de acuerdo? Pero sí que se va trabajando Elche como destino. Se está trabajando también Elche como el turismo maes, eh, desde Elche Convención Buró, que es lo que seguimos trabajando como, como hasta ahora. Pues eh, muchas gracias, Carles Molina. Ya lo han escuchado ustedes. Una participación discreta del Ayuntamiento de Elche en una feria también discreta. Y en unos minutos hablaremos de este asunto en la tertulia con los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano. A continuación tendremos la oportunidad de entrevistar al director del MAE, Miguel Pérez, porque no queremos olvidarnos de otra destacada efeméride que celebramos esta semana, la llegada hace 15 años de la dama de Elche para convertirse en esa pieza central del MAE, el museo que se construyó en Elche para ampliar el Palacio de Altamira y para albergar el busto ibero que ahora queremos reclamar y que el alcalde de la ha anunciado que vendrá en 2022 si consigue acabar con éxito las negociaciones que durante años mantienen con el gobierno central y acabaremos el programa la Golita de hoy con la ronda de noticias pero pero tenemos que hablar que además en Citur pues hay indignación entre los regantes porque El Gobierno Central dicen que está boicoteando esa manifestación convocada para el próximo lunes ante el Ministerio de Transición Ecológica para decirle al Gobierno Central que no mmm, siga adelante con sus pretensiones de cambiar las eh, normas de explotación del acueducto Tajo Segura y, sobre todo, para no incrementar los caudales ecológicos. Pues bien, para conocer qué boicot es el que está llevando a cabo ...el Gobierno Central, tenemos con nosotros... ...al portavoz de la Mesa Provincial del Agua... ...Ángel Urbina, muy buenos días Ángel. Buenos días. Ángel, ¿qué está pasando? El Gobierno Central, la subdelegación de Gobierno en Madrid... ...y qué restricciones os han impuesto para esa manifestación... ...del 24 de mayo, que teníais prevista. Bueno, pues... ...vergonzosa, vergonzosa. Hemos ido y somos cumplidores de la ley... ...por ejemplo, el otro día, la manifestación en Elche, nos dijeron que no podíamos llegar a más de 300 personas en el de bay, lo cumplimos a la jatabla. Los tractores dirían que está en esta radio lo decimos a la jatabla. Y ahora la, la subdelegada del Gobierno de Madrid ya ha pedido permiso para la manifestación del día 24 del lunes. Nos dicen que por la castellana, que es donde están los nuevos ministerios que tenemos que ir para hablar con la ministra que nos recibe, que nunca nos ha recibido, pues eh, no nos deja más que así literalmente, ocho tractores, nueve camiones cisternas y los coches solo particulares, no autobuses, y no pueden parar allá. O sea, aquellos que no son la castellana, aquellos de un sinfín de coches, pues nada, nos vamos a pasar totalmente desapercibidos. Ya sabíamos que estamos en pandemia. De hecho, los autobuses eh, solo iban a ir 30 por autobuses, cumpliendo el 50% de las restricciones del Estado. Entonces, pero vamos, los autobuses se tienen que dar en IFEMA, allá los autobuses y no los dejan con los autobuses llegar hasta hasta el ministerio, ni los dejan bajar personas, ni nada de nada, o sea, nada, coches dos que aparquen allá el presidente y tres más, vamos a hablar con la ministra, o quien corresponda y se ha acabado, o sea, es un vamos, que es que nos humillan hasta en la protesta, nos quieren humillar hasta, hasta, hasta, hasta no a respirar es verdaderamente vergonzoso vergonzoso pues entonces qué van a hacer resignarse eh, han solicitado reunirse con la ministra aparte de que no les van a dejar eh, movilizarse por el Paseo de la Castellana llegar hasta el Ministerio de Transición Ecológica ustedes han pedido ya por escrito en la reunión con la ministra para sí, ver sí, si sí, sí, sí, y, sí, y, y ha si respu... ha habido respuesta no no no bueno no eh, hemos pedido que Hemos avisado, a las 8 salimos de, de IFEMA, llegaremos ya sobre las 11 y esperemos que de 11 a once y media se sí nos puede recibir la ministra. Le aviso que no, no, no nos va a recibir. O sea, le hemos solicitado, no nos ha contestado. No sé quién nos recibirá, estamos acostumbrados a que nos reciba cualquier persona, menos ella, que no se ha no reunido con ningún regante del levante español en los tres años y medio que lleva de ministra. Y, y Pero esto es una provocación más. De, ¿Y eso qué denota? Porque no tienen argumentos. No tienen argumentos técnicos para hacer lo que van a hacer. Van a hacerlo por, por puro sectarismo y pura provocación que van a hacer hundir al sector alimentario y van a encarecer el abastecimiento de esta zona. Y esto los ciudadanos lo deben saber. Eh, es... es una humillación a todo el mundo. ¿Cuándo han recibido ustedes estas restricciones? ¿Se han asustado porque funcionaron las tractoradas y las movilizaciones de este fin de semana? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hemos recibido el lunes mismo, o sea, anteayer. ayer. Sí, sí. Eh, ha sido un desastre y así es, así es. Pues Ángel Urbina, eh, ¿ustedes van a continuar esta manifestación a pesar de, de las medidas? Por supuesto, haremos todo lo que tengamos que hacer y alguna cosa más que, que de aquí a... a a lunes que viene, pues, podemos imaginarnos. ¿Y cómo han justificado la subdelegación del gobierno esas medidas? Eh, ¿Se han escudado en el COVID? Eh, ¿En el tráfico? No, por seguridad. Simplemente por, por medida de seguridad en Madrid, en la castellana, no puede circular tractores y tal y cual, cosa que es mentira, yo he visto tractores a 20 por hora, o sea, pero bueno, es justificación. Se podría recurrir, se podría, no, no te contestaría, Pero si es que esto ya es una declaración de guerra... esto, va que a ver, pues, iremos y haremos lo que tengamos que hacer. Yo me acuerdo también, me acuerdo perfectamente, de una manifestación que salió en Madrid, también una manifestación en la época de los, de los feministas, y, y resulta que hicieron, ¿no? pidieron, y no les hicieron caso, pero ellos siguieron su camino y nadie les dijo nada. Depende. Eh, pero bueno, llevar a Madrid un tractor y no lo dejen, los autobuses es muy complicado. Ya veremos lo que tengamos que hacer, pero sobre todo los ciudadanos que sepan que si no hacemos en Madrid todo lo que queremos hacer es porque nos lo dejan, pero que la razón sigue siendo la nuestra y que seguiremos luchando hasta el último momento para que no puedan cortar el agua como quieren hacer. Lo que ha dejado bien claro es que ustedes eh, no se van a resignar, van a acudir no. a Madrid y mantienen la manifestación y la convocatoria y los autobuses. que Los autobuses sí que, sí que tienen limitado el número de pasajeros por COVID. Sí, pero solo hasta IFEMA. Con los autobuses al ministerio tampoco nos han dicho que podemos ir. O sea, autobuses no pueden ir en, en la manifestación, o sea, en el recorrido de coches. Pueden ir coches particulares, con bueno, alguna pancarta lo que queramos, pero autobuses no, no están permitidos. Vehículos pesados, menos, solamente ocho, o sea, seis tractores y ocho camiones. Autobuses tampoco. Autobuses es para transportar personas que, que, que, no, que, no, que, que no pueden ir en coche hasta IFEMA. Con lo cual... Nos implica que tenemos que ir más coches de los que pensábamos, particulares. ¿no? Pues, sí, otro. Sí, Ángel Ruina, pues toda la suerte del mundo en esta lucha contra el Ministerio de Transición Ecológica. Nos va Muchas nos... gracias a todos. Vale. Muchas la... gracias a todos y, y a todas las personas que directo, directamente nos están apoyando, entendiendo a los ciudadanos de que nuestra lucha es, es su lucha. Muchas gracias. A ti, Ángel, eh, y toda la suerte, porque, como ha dicho, la lucha de los regantes también es la lucha de la sociedad, porque nos jugamos esa infraestructura que es clave en el desarrollo del territorio eh, levantino, como es eh, el trasvase Cajo Segura. Otro asunto más que abordar en la tertulia con los periodistas eh, que hoy contaremos con Pedro Soriano y Gaspar Macía. Ahora vamos a escuchar una obra maestra, La Versión. ...que Diango llevó a cabo del concierto de Aranjuez... ...una melodía que ya es patrimonio nacional. Junto a ti... ...al pasar las horas amor hay un rumor de fuentes de cristal que en el jaradín parece aburrar en boda baja las dulce amor esas hojas secas y esas ajas Zo'n recuerdos de je niet huellas de promesas is con amor dat naranjue entre een gevoel dat Amputo mientras los quieran de vos no dejarán las flores en tu ni faltar en die houdt en sin amor die het ooit de dat is ook een oorlog. dat is ook een oorlog. I'm not sure if Pues hemos comenzado con el padre de la canción romántica en España y ahora vamos eh, con otro grupo que... es un mítico comillas, eh, su trabajo. El decir, mítico, a pasar eso? Bueno, porque pues no la Unión. El grupo de la Unión... No, no, no. No, no, vamos a no, la No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, de no. No, no. no. Thank mm -hmm. you.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 ciento uno punto 101.4 Teleelch Radio Radio Marca La radio. Pues pasan 22 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura y son muchos los asuntos que tenemos que analizar en este miércoles, en la tertulia de los miércoles. Y en esta ocasión tenemos a los periodistas Gaspar Macía. Muy buenos días, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Y a Pedro Soriano, que lo tenemos aquí en los estudios de Teletech Radio Marca. Muy buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días a todos. Venga, comenzamos contigo. Gaspar tuvo toda, creo que fue el moderador de toda esa sesión densa que se produjo en el Centro de Congresos eh, y, y que pues, festejó el 20 aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio Oral de la Humanidad. Hubo muchas charlas, hubo muchos aspectos que analizar y sobre todo ahora que han traspasado, que han transcurrido dos décadas y que hemos tenido dos años sin representaciones. Así que hemos tenido tiempo suficiente de reflexionar. Y eso es lo que os voy a pedir hoy aquí en, en, este, en este programa, en esta tertulia. Pedro, 20 años después, ¿qué podemos decir de, de los encargados de conservar la cesta? ¿Lo han hecho bien después de comprometerse ante la UNESCO? ¿Que tenían que proteger algo único y excepcional y que ya no es nuestro, ya es de toda la humanidad? Bueno, la, la verdad es que siempre fue de toda la humanidad, aunque la humanidad no lo sabía porque entonces los sistemas de comunicación que tenemos ahora no existían, pero el misterio siempre ha sido de toda la humanidad porque responde a una tradición que no solo se producía en él, se producía en muchos más sitios. En cuanto a qué ha pasado desde hace 20 años que se... Bueno, pues el, el, el misterio, afortunadamente, yo creo que se, conserva, se sabe conservar solo, o sea, independientemente de los avatares por los que ha pasado, porque han sido muchos, de que, que no se dejó nunca de representar en Santa María, sí se dejó de representar en algunas ocasiones, luctuosamente por guerras, pero también por reformas de la Basílica, etcétera, etcétera. Pero bueno, el misterio se conserva y goza de buena salud, ¿por qué?, Yo pienso que, como decía Zorín, de los clásicos, ¿no? Zorín decía que los clásicos son clásicos porque siguen diciendo... Nos siguen motivando, nos siguen emocionando. Esas historias son mmm, imperecederas porque las generaciones que nos van sustituyendo siempre encuentran una identificación, siempre encuentran algo que les hace mmm, a, asumirlos y quererlos, ¿no? O sea, y yo creo que en el misterio ocurre lo mismo, o sea, siempre, a cada generación... Le, le ha dicho algo, le, le, le ha llegado de alguna manera, ¿no? Y creo que el, el representante de la UNESCO lo decía muy bien o sea, el misterio puede ser un acto de fe fervorosa, religiosa para, para muchos ilicitanos o para personas ya de, de toda la humanidad pero también puede ser un, una joya cultural, puede ser una joya que nos transmite eh, otros tiempos nos transmite otras maneras de interpretar eh, la música y el teatro, ¿no? O sea, eso también es el legítimo y también produce emoción aparte de la que he dicho religiosa entonces yo creo que, que los gestores pues yo creo que los gestores eh, y he conocido a bastantes yo creo que parten de la base de la buena fe de, de, de su de su sacrificio de su entrega esas horas que, que que serían más plácidas a lo mejor viendo la televisión o viajando que le dedican al, al patronato que le dedican a que la capela funcione, que vaya bien, que esos roces a veces que se producen en todo colectivo humano se suavicen y, y luego en mayo, o sea, perdón, en agosto esté todo dispuesto y el misterio vuelva a ser eh, lo que siempre. ¿Qué ha habido transformación del misterio? Sí, eso me lo explicaban también. El, el misterio también, como todo fenómeno cultural, tiene una... Una diacronía, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo algunas cosas se van modificando, algunas cosas se van variando. Dicen que los mestres de capella siempre le dan su egos, siempre le dan su personalidad. Es cierto, y es... Y es tan humano como, como, como la vida misma, ¿no? O sea, no, pues, si tuviéramos un vídeo de una grabación del Misterio de 1700 y tal, pues a lo mejor nos sorprendería, ¿no? Nos sorprenderían muchas cosas porque, digamos, es, no es lo mismo, pero bueno, la esencia permanece, la esencia continúa y yo creo que seguirá siendo un clásico, seguirá siendo una joya universal porque seguirá motivando, diciéndole algo mmm, a cada uno, lo que sea, a nuestras generaciones y a las venideras. Gaspar, eh, ¿qué te parece y qué reflexión se puede hacer 20 años después? Bueno, pues 20 años después, eh, Misteris sigue ahí, sería la principal reflexión, eh, afortunadamente. Eh, cuando yo empecé a trabajar en La Verdad, en el finales de los 70, eh, había, entonces era el presidente José Fernández Cruz, que había sido alcalde y tal, entonces... Nombre entregado al misterio y muy conocedor del misterio. Y recuerdo que siempre había una serie de, en fin, de de ruedas de prensa que daba, pues, por ejemplo, el, el, en junio, el 25 de junio, creo que es eh, el 21, no, en torno al 20, 20 de junio, se presentaban los caballeros portaestandarte eh, y los electores y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues se daban a conocer los nombres y siempre, y siempre los periodistas preguntábamos, don José, ¿qué novedades hay para este año? Dice, la principal novedad es que no hay novedad. Entonces, pues bueno, eso se puede interpretar a favor o en contra, como decía, se suele decir. Pero la principal novedad del misterio es que no hay novedad, que sigue haciéndose, excepto claro, esto este año y el pasado y este, pero se refería él en cuanto a que, eh, digamos, eso ya está asumido por el pueblo licitano como algo que se tiene que hacer Que se tiene que seguir haciendo, se ha dejado de hacer en determinadas ocasiones a lo largo de los cinco siglos de, de historia, pero luego se ha recuperado y se ha seguido haciendo. Entonces, ahora, eh, eh, eso es lo importante, que se vuelva a hacer eh, este año, en agosto, pues parece que va a ser un poco difícil, o en, en otoño, cuando sea, y que se siga, eh, que, en fin, eh, recuperando esa, ese ciclo vital del misterio que va unido intrínsecamente a, a Enche. Eh, en estos 20 años, pues yo creo que lo principal es la, la difusión, digamos. El otro de ayer lo comentábamos también en la Mesa Redonda, en la que también estabas tú, Romari, y comentábamos precisamente el, con los periodistas, los compañeros periodistas, que bueno, que, que se dio un giro importante en cuanto a la difusión del, del misterio. Porque eh, el palmeral eh, era ya de sobra conocido en Elche, porque todo el mundo, bueno, todo el mundo existe una, una corriente ya suficientemente amplia para identificar Elche con el palmeral y con la dama. Pero en cambio el misteri, digamos que era un poco desconocido, era bastante desconocido para la gente fuera de nuestro ámbito, ¿no? Entonces, pues, bueno, en ese momento la concesión de el que fuese la primera, declaración de patrimonio eh, por parte de la UNESCO, patrimonio mundial, eh, para una obra eh, oral e inmaterial, eh, como fue el Misteri, que fue la primera, eh, la primera manifestación cultural española que ingresó en esa nueva categoría, eh, pues le confirió una, un, en fin, una difusión especial. ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido importante porque ha divulgado el Misteri Y, y lo ha dado conocer a conocer a, a personas que no lo conocían, fuera del mundo de eruditos y, y, con, y conocedores de la música medieval. ¿no? Y, y en cuanto al, al, al fin, a los gestores, pues bueno, yo creo que al final el, el pueblo de Elche deposita en manos de una determinada persona la gestión diaria de ese, de ese bien común de todos. Y bueno, pues unos lo harán mejor, otros lo harán peor, pero bueno, yo creo que en, en, en reglas generales eh, se ha seguido manteniendo esa, esa gestión acertada con un, con, con un tema, que es la financiación no resuelta aún y que parece mentira que eh, incluso después de 20 años el Ministerio tenga que ir mendigando eh, gente eh, que haya protectores y que haya demás cuando se supone que su eh, situación si su, su financiera Tendría que estar resuelta ya por todas las instituciones públicas, no estar pendiente de tener que pedir dinero, un crowdfunding de esos, como mm. se llama ahora, para mantenerse. ¿no? Eh, evidentemente, 20 años de, después, la financiación está en proceso, no está resuelta, como tampoco lo está el mantener o garantizar el mantenimiento en buenas condiciones de la Basílica de Santa María. Pedro. Bueno. <risa> Pues sí, ¿no? la verdad es que en todas partes juecen pues habas y en mi casa a Calderones ¿no? o sea, evidentemente todos los reconocimientos, todos los parabienes con esta joya que tenemos y luego a veces tenemos la casa sin barrer, en el sentido que como bien dice Gaspar mmm, da un poco de grima pensar que, que hay que ir mendigando hay que ir insistiendo hay que estar siempre al pie del cañón para que lleguen lo que prometen porque tampoco es que eh, pero si sí se promete que todas las instituciones se dan golpes de pecho que es el ministerio de cultura y eh, la tal la diputación que tal y luego pues siempre las ayudas llegan o llegan escasas y siempre hay que, que lidiar a ver cómo solucionamos esto y de la de la basílica ya pues ya ni, ni ni hablemos porque la verdad es que esos fondos del ministerio de movilidad que no sé cómo se llama ahora o de tal que hay destinados para para la restauración de de obras como, como es la Basílica de, de obras monumentales que vamos, están fuera de toda duda que hay que conservarlas, mantenerlas y que no se vayan cayendo a cachos como, como, como pasa aquí pues son pocos y llegan tarde o vienen en auxilio cuando ya se ha caído una cornisa y tal, eso sí que es un punto negro de, de, de nuestra joya que, que la sensibilidad a veces fuera de, fuera de Elche eh, es escasa aquí sí, pero claro aquí eh, hemos estado a muchas cosas que les correspondían a otras administraciones claro. eh, llevarlas a cabo pero pues, es decir que nuestro esfuerzo ya está demostrado o sea, en fin, eso sí que claro. es un, un punto negro y claro, Gaspar, como hemos llegado a esta situación, tenemos más redes ahora en más puertas ahí aguantando los cascotes claro, es que eh, aquí había en fin, el, el, el, el arquitecto responsable del mantenimiento de Santa María, Antonio Serrano Bru, en su momento, recuerdo cuando se restauró, lo último importante que, creo que se hizo fue eh, la capilla de la Comunión, que, que estaba gritada y que hubo que hacer una actuación de urgencia y luego algunas cornisas y él reclamaba, eh, siempre ha reclamado un plan eh, sostenido de restauración, porque Santa María, eh, bueno, se reconstruyó después de la guerra civil. Pero bueno, es una construcción ya que tiene sus años, tiene más de 200 años como su actual eh, configuración. Eh, entonces, pues tiene que, en eh, fin, tener un mantenimiento de, de, de, de, de lo que es el, el, en fin, el día a día, ¿no? Entonces, pues eh, se, eso no, se, no existió. Entonces, al no existir, pues eh, estamos así como ¿tabos? van surgiendo problemas, que si en la Puerta de órgano no hay desprendimiento por una red, que si en la Puerta de San Juan hay no sé qué, hay que también agu aguantar, y luego salga la Puerta del Sol, y, y en fin, eh, la de Puerta de San Agatán se, se restauró también como la portada mayor, pero bueno, no deja de ser una situación también de, de mantenimiento sostenido. ¿Quién se hace cargo de eso? Pues bueno, hay que, te, hay que eh, hacer ver que, que, bueno, que tienen que implicarse todas las administraciones, porque independientemente de su valor monumental como tal, eh, tienen que, eh, es una, vamos, tienen que tenerse en cuenta que es la sede del misterio. Entonces, una obra eh, protegida por la UNESCO y, y como tal, pues debería entrar. Estamos viendo cómo eh, no se deja hacer un, o no se va a hacer un mercado central. Porque eh, el tráfico puede afectar al, al misterio. Bueno, y, y, la, y la Santa María en condiciones no óptimas para la representación no afecta también al misterio. Parece ser que no ha surgido ninguna plataforma ni ninguna eh, organización cívica eh, reclamando lo mismo para Santa María. Probablemente al tratarse de un templo pues haya gente que no, eso no lo considera oportuno. ¿no? Claro, eh, es, pues... es que esto nos hace pensar que aquí el misterio se utiliza a conveniencia de, no. de, de, la, de las cuestiones políticas. Eh, es ridículo, ver, pues, es ridículo haber utilizado el misterio para, eh, para resolver ese conflicto o para re, rescindir el contrato con la partida, con independencia de si está bien o no está mal, y se deje eh, este asunto. De, ...del desprendimiento de cascotes o es pues parcheado, Pedro. Sí, sí, no, eh, está claro, sí, más, más sobre lo mismo, o sea, eh, no podemos utilizar el misterio para lo que nos conviene... ...y luego nos damos la vuelta y nos olvidamos de que precisamente el escenario natural... ...donde se produce esa joya, del patrimonio universal, pues es... es se está cayendo a cachos, es como decir, sí, tenemos una compañía de teatro magnífica y tal, pero cuando sube al, al, a las tablas, las tablas se rompen, las tablas están o sea, no, no es el caso de eh, que se rompa el andador ni, ni el calafal, pero, pero sí que el, el, el templo que le da una cierta Es el escenario de esta obra maestra majestuosidad y ese entorno que, que esas campanas que suenan, pues a veces van a poner a tocar las campanas cuando sale el cortejo, van a caer acá en las cornisas, pues vaya, salimos en el telediario, pero vamos. Pues, pues ahora, ahora hablaremos de más patrimonio, porque, pero la, una última pregunta en torno a la UNESCO, nos vamos a la UNESCO. ¿Creéis vosotros, Gaspar, que hemos tenido mucha suerte en haber sido los primeros en esto del patrimonio oral de la humanidad? Lo pregunto porque 20 años después vemos como hasta la pizza italiana... ...es patrimonio oral de la humanidad, Gaspar. Claro, esto es así, se ha desmadrado un poco, porque claro, al final aquí todo es patrimonio, eh, cualquier manifestación, en fin, fol de folclore, cualquier gastronómico, hemos visto la dieta mediterránea, eh, cosas de este tipo que dice bueno, pues sí, está bien, pero al final, claro, quizás se devalúe con todo, bueno, con este tipo de, de, de cosas también que se protejan como aceite de oliva y, y yo qué sé otras otras otra manifestaciones similares de, de, de, de pero que al final claro lo primero que fue el misteri marcó un marcó un nivel que luego pues parece ser que ha ido decayendo por lo que estamos viendo todos los años con las diversas manifestaciones no eh, o sea las declaraciones perdón entonces mm. pues bueno en su momento es curioso porque ayer tuvimos la ocasión de rememorar cómo ...los vericuetos de todo esto... ...y vimos como... Eh, eh, ...el Ayuntamiento, la Generalitat... Eh, ...intentaron... ...ahí, colar un gol por la cuadra ...a la Unesco cuando... Eh, ...junto con el Palmeral se presentó el Misteri ¿no?... ...que no tenía una categoría... ...una categoría específica... ...porque era una obra inmaterial... ...pero se intentó colar esa doble candidatura... ...que muchos ya vimos... Eh, ...un poco ahí... Eh, eh, ...metida con calzador y de mala manera... Pero que al final se, claro, se dio pie a que se separasen y dio pie a que, tú, que se declarasen los dos, ¿no? Es muy curioso todo eso, ¿no? Pero efectivamente, eh, yo creo que se ha bajado bastante el listón y, y bueno, y acabaremos viendo cómo el padre en no, Mata acaba siendo <risa> un patrimonio sí, <risa> oficial. Sí, seguro. Yo creo que. ...independientemente de que ahora se estén evaluando esos patrimonios... ...no inmateriales, sino muy materiales y muy comestibles... ...como la pizza o el aceite de oliva... ...pero sí que el Misteri tuvo una virtualidad exterior e interior... O sea, ...exterior porque consiguió que se había creado esa, esa categoría de inmaterial... Y, ...y la UNESCO lo reconoció, pero de, de forma interior... ...no sé si os acordaréis que estuvieron de acuerdo las 17 comunidades... ...autónomas de España en porque solo se podía presentar una candidatura... Sí. A que España la representase el misterio del Elche el misterio para nosotros. Ahí sí que estuvieron de acuerdo. Vascos, catalanes, gallegos, andaluces. Eso también fue una virtualidad. Y yo creo que eso también, también le dio categoría a, a, al misterio. Cuando, cuando nos representa ya no solo a nosotros, sino se hace extensivo a, a todo el Estado español o a España o al país español o como se le quiera llamar. Eh, y va, y encima, pues la UNESCO yo creo que también valoró ese detalle. Valoró ese detalle que. De que toda una nación respaldaba esta obra inmaterial que iba a abrir una categoría diferente. Los gestores de esa categoría sabrán ya si la pisa o. En fin, tal. Pero vamos. <risa> Algunos ya no en, están. En aquel momento yo creo que representó bastante el hecho de ese reconocimiento. Es una lástima por el tiempo, pero también hay que decir por qué la UNESCO abrió esta categoría de bien eh, para proteger los bienes orales. Y lo abrió. Por el empeño de, un, de una persona, de Juan Goitizolo, que era el presidente del jurado, él fue quien nos advirtió que, eh, vayamos a que nos, nos teníamos que esperar, teníamos que separar esas candidaturas del Palmeral sí. y el Misteri, porque el Misteri es el prototipo para, para proteger algo oral e inmaterial. Sí. Pero él estaba muy empeñado, porque él vivía en Marrakech, en, en proteger aquello que iba a desaparecer. Eso era un criterio que el Misteri no cumplía. Eh, porque eh, que, eh, establecieron esa categoría oral para proteger lo que estaba en peligro de desaparición, como por ejemplo la sí. plaza de Marrakech, donde Juan Goytisolo pues, sabía que eso era la reunión durante siglos y siglos de, de, de las culturas de deber árabe y que, no podía, que el alcalde en ese momento quería desalojar a todos los artistas y puestos de venta tradicionales porque quería sí. dar prioridad al tráfico, ¿no? Pero Juan Guirisolo posiblemente no había venido a Elchi, entonces él imaginaba... El, él él vio vi el misterio antes. Sí, pues él imaginaba que la sociedad se transformaría en una sociedad laica, una sociedad eh, diferente, más y deshumanizada, y pensó que quizás sí, en ese contexto futuro, ¿no? a 100 años o 200, uh -huh. tal, y aportó esa, el, el, ese reconocimiento, el inspirar ese reconocimiento para, de alguna manera, en la medida de lo posible, ir salvaguardando, salvaguardando que eso no ocurriese. Sí, sí, es, es verdad, porque también no, veían, no. A, a, no teníamos tecnología, <risa> eso también lo pusimos de manifiesto ayer, los medios de comunicación tuvimos que hacer, bueno, una tarea extraordinaria porque no contábamos con las nuevas tecnologías, pero precisamente esa categoría de, eh, de bien oral e material de la humanidad uh -huh. se estableció también porque veían que había que proteger manifestaciones culturales que podían estar en peligro por esa ubicuidad de las tecnologías que ya estaban presentes en, en todas partes, ¿no, Gaspar? Sí, además, a, a, ayer se puso de manifiesto en la aplicación de todo el proceso ...que cuando surgió esto, que estaba un poco escondido... ...porque incluso comentó el Pablo Martínez, que fue técnico de la consellería... ...que estuvo pendiente de esto, que tuvo que buscar en la web de la UNESCO... ...cuando le llegaron eh, comentarios de que se había abierto esa convocatoria... ...que nadie sabía eh, que existiera, entonces fue cuando descubrió que efectivamente... ...estaba abierta eh, la convocatoria para patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y que, bueno, prácticamente les quedaban un mes para armar la candidatura. Entonces, había seis criterios para que poder presentar las candidaturas. Muy abierto, muy etéreo, muy como la Unesco, pues muy, en fin, sin definir claramente, y uno de ellos, efectivamente, era que estuviese en riesgo de desaparición. El misterio no lo cumplía, pero cumplía otros tres, que era como mínimo lo que habría que ...lo que había que hacer... ...entonces fue cuando se armó esa candidatura... ...y las demás comunidades... ...no es que no tuviese eh, que respaldarse... ...que respaldaron a través del Consejo Nacional de Patrimonio... ...la candidatura del Ministerio... ...es que nadie tenía preparado nada... Ah. ...entonces el, el Ministerio como venía ya... ...de estar con el Palmeral... ...tenía ya las bases argumentales... ...para poder optar... ...entonces se, se, se maniobró y de forma... Eh, rapidísima ...para armar la candidatura... Que luego eh, el Consejo Nacional de Patrimonio no tenía ninguna otra, dijo: Pues nada, hay, hay que aprobarla. Pero no solo eso, sino que luego el plazo que acababa el 31 de diciembre del, del 2000, la UNESCO le pidió, o sea, pidió a España poderlo ampliar porque, otra, porque otra, otros países tampoco habían tenido tiempo de preparar nada. Y entonces le pidió también incluso de, pasar, de pasarle esa candidatura, ese dossier, a otros países que iban a presentar para que le sirviera de referente o sea que que de esa fue la la lo que llevó a que el misterio fuese la única propuesta española y bueno y luego pues de una veintena o así se presentaron al final creo recordar treintena, salieron, una treintena y solo una treintena y salieron 19. 14. o 18 19. Eh, sí, sí eh, no llegó no llegó a la veintena exactamente. se quedaron fueron. muchos fuera como por ejemplo y además hubo enfados porque ahí en la Unesco pude ver eh, cierto malestar eh, creo que fue Ay, eh, no sé eh, ¿qué, qué país sudamericano eh, les estaba reprochando que su Semana Santa, que era brillante, hermosa, no sé si era Colombia, que se había quedado fuera. Y, y, y escuché que decía el jurado: Bueno, es que Semanas Santas puede ser muy bonita lo que quiera, pero hay, no es única, no es excepcional. Hay más Semanas Santas en todo el mundo. Eh, claro. el, o sea, misterio, el misterio sí es que único, esperas. era único, es que el misterio lo claro. cumplía casi todo. Claro, o sea, pero pasó... De Trento, el sí. misterio es único. <risa> es que esa es, es una pasó... fecha más, más importante todavía, 1632. No sé cómo. Elche consiguió del Papa Urbano VIII la bula papal. Porque somos muy pesados. Eh, bueno, todavía yo sé que Juan Castaño el, anda como, buceando como el, en el Vaticano en los archivos el, el, para buscar... El juicio del vincle, vosotros también, pues pesados y pesados. <risa> y pesados pues, bueno, al final no, nos ni, salimos con la nuestra. No, no, no siempre. Tenemos <risa> muchas infraestructuras por ahí pendientes. Bueno, quiero hablar, quiero hablar, porque ha pasado el tiempo, y quiero hablar también del 18 de mayo, porque esto ocurrió en 2001. La ciudad, bueno, fue una explosión de alegría. Pero es que en 2006 también vimos llorar a la gente de alegría y de emoción. Porque vino la dama a Elche. ¿Os acordáis de aquello? Claro, como no. Todos nos hicimos una... Estuvimos todos cubriendo. ¿Eh? Todos nos hicimos una foto allí. Con la dama. Pero... Es la no sé si te acordáis que la directora de... ...bueno, la directora o la persona que vino... De ...encargada del Museo Arqueológico Nacional... ...que trajo la dama, vino acompañándola... ...estuvo haciendo todos los preparativos... ...y declaró a la prensa que nunca en su trayectoria... ...se había encontrado que una pieza arqueológica... ...suscitase la llegada a ningún, a ningún sitio... ...la emoción y la, y la, y la espectacularidad... Que, que, ...con que fue recibida aquí en Elche, ¿no?... ...o sea, la dama, o sea, que pues, se quedó asombrada... ...de ver que una simple escultura generase todo el fervor <ríe> como que generó la dama, ¿no? Fue curioso aquello. Claro, y nosotros lo tenemos tan asumido que la dama es como una diosa para nosotros, eh, Pedro. Tenemos asumido que es como una diosa y tenemos asumido que el anhelo es que vuelva el Che su dama, como dice, como dice la manera, pero yo... Eh, ahí vuelvo a reiterarme en que soy muy pesimista incluso para cesiones temporales. Yo sé que, que es un anhelo del pueblo licitano que tenemos, que queremos que volviese y no se fuese ya, pero que a estas alturas del siglo y cómo están las cosas yo lo veo complicado pero complicado incluso cesiones temporales pues yo también y os voy a decir una cosa eh, la dama vino en 2006 evidentemente porque Zapatero alguien le preguntó tú te acuerdas Gaspar cuando vino Zapatero aquí en campaña electoral sí, sí, sí, quién estuve, le preguntó estuve, quién estuve, le estuve, quién estuve le preguntó ese, ¿Y, y, quién le puede, y, y, puede, y quién fue a quién se le ocurrió decirle Zapatero si gana usted nos traería a la dama del Che hombre, porque no eso fue que fundamental que... fue clave super supongo que sería eh, ya en campaña sabéis que se promete todo, el oro y el moro y entonces sepan de aquí que hace falta. Yo no sé porque se me juntan ya muchas cosas, no sé si fue un acto electoral en el salón invernadero de Huerta de Oscura, que allí estábamos los periodistas en una mesa y tal, y entonces zapatero pues dijo bueno tal ¿qué? y me comprometo a traer la dama a este tal y cual y entonces los periodistas yo creo que también en el artículo que hice digo Y como no, candidato, pues, prometió que traería a la dama, porque era un sonsonete ya de todos los candidatos que venían no solo al presidente del gobierno, sino de alcalde y todo esto, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo dijo y lo cumplió. Bueno, pues hay que reconocérselo, ¿no? No hay ninguna placa. Tantas placas que hay de políticos y de todo. Pues no, algunos no todos, de ellos. No todos los políticos cumplen su promesa. Yo, per perdón, porque, porque José María Andar dijo: cuando sea presidente del gobierno vendrá a ver el misterio. Lo dijo aquí en la, en, la, en la casa de la festa. ¿eh? O sea, y, en fin, no, y, y pero, fue presidente pero, del gobierno. Pero Pedro Sánchez, ocho años. Pero Pedro Sánchez ha venido aquí a Enelche en varias ocasiones. Sí. Pero es que creo recordar, Gaspar, que nunca ha, se ha puesto delante de los micrófonos de los periodistas. No ha admitido. Eh, preguntas en las dos ocasiones que estuvo, porque vino Va. a lo que vino a hacer el mitin Pedro Sánchez, Pedro Sánchez que es político 5.0 y tiene otra <risa> está en otra en otra órbita de, de los políticos de antaño que, que hacían mítines, ahora ya como casi no se hacen mítines, pero bueno esperemos que al final yo es que creo que al final, vamos a ver eh, eh, Elche tiene su dama, como dice también la canción y y siempre elche estará unido a la dama entonces yo siempre he pensado que esté uno está el el en elche elche es la ciudad de la dama entonces eso no se ha explotado aún Es decir no eh, tenemos una reproducción de la dama que es idéntica idéntica idéntica en el en el en el museo arqueológico que lo hizo la diputación Diego Macías mm. la pidió para que se temporalmente, y luego, pues... no Se ha quedado, se ha queda Yo el, creo que se olvidado El olvidaron. Ministerio de Cultura dice, a ver si no lo hacen como la diputación. <risa> claro, te pasó con el mural, el mural que hay enfrente de la oficina de turismo, el vitro este, sí. Eh, también se hizo la fundación Alcudia y tal Y dijo, bueno, lo pondremos ahí mientras esté la, el año de la dama O mientras esté aquí, y luego va la Alcudia Y luego Diego Macías dijo, eso no se toca <risa> Bueno, es que esas son decisiones que luego marcan, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues la dama, quiero decir Este no nuestro, tenemos una reproducción En torno a la dama se pueden hacer muchas cosas Hasta un, un parque temático, si queremos tal, Parque temático bien entendido Pero claro, aquí eh, todos nos fiamos a que vuelva la cultura. Pero entonces, eh, la cultura, este o no estar, va, va a ser muy difícil que la cultura eh, es, es, primero venga temporalmente y luego permanentemente, por supuesto que creo que es descartado, porque claro, no, no era algo que no lo han robado, era algo que, se, que compró Francia eh, y luego el eh, gobierno español en la época de Franco, mm. pues, permutó con otras mm. rocas. Entonces, Aquí primero tuvimos, la dejamos marchar. De una forma o de otra se dejó marchar. Entonces, bueno, pues tenemos unos... Yo creo que al final el que esté fuera le da más valor. Porque si llegase a estar aquí, muchas veces se ha especulado. si se hubiese quedado en Elche? Primero, eh, pues bueno no se llamaría dama de Elche, se llamaría seguramente, como Pedro Ibarra le puso, Reina Mora o... o, o dama o, o, de la Arcudia. O dama de la Arcudia tal, o algo sí. así. Pero fue el Louvre el que le puso dama de Elche. Sí, Entonces, sí. Pues, bueno, también hay que reconocer que la salida... No era a nosotros ya la cultura ¿no? Yo creo que, sí, Gaspar, que has aportado una cosa muy interesante. Y efectivamente tienes razón de que, mmm, vamos a ver, es una aspiración legítima tal de que venga la dama. Pero eh, no hemos sabido decir, eh, somos el, la ciudad, el pueblo de la dama, y aunque no esté la dama, mmm, podemos hacer muchas cosas. Podemos, igual que se hace del misterio, se hace del palmeral, podemos hacer muchas cosas en torno a la dama porque hay una reproducción, para empezar, una reproducción milimétrica. Luego, tampoco es que hay mucha documentación, hay otras piezas arqueológicas de coetáneas con la, con la dama. Y ahí me recuerda esto, ahora que también está de moda, el tema de, bueno, está de actualidad, perdón, el tema de los regantes. En Murcia hay un, un dicho que dicen los regantes, dice, para regar hay que tener espíritu de riego. Aquí sabemos regar hasta sin agua. Entonces... Ajá es <risa> un poco lo mismo o sea, sí, aquí aquí sabemos no sabemos. Promo deberíamos sí. saber promocionar y saberle sacar en ese partido idea. a la dama <risa> sin dama porque ya moral y sí. espiritualmente la tenemos nos quedan ocho minutos y me gustaría al hilo de no hemos dicho una cosa importante el, el patrimonio de la humanidad del misterio se consiguió gracias a la coordinación de todas las administraciones local autonómica y estatal esto ahora y además eh, con signos eh, políticos diferentes, PP, PSOE, gobernando. ¿Esto ahora se podía concebir? Eh, Lo digo por, por cómo está la política, y vamos a la política local. ¿Habéis visto cómo se ha judicializado aún más este mes de mayo la política local? Gaspar. Bueno, yo creo que en temas así simbólicos, de mucho simbolismo y tal, sí que es posible obtener eh, una... Un... Una unanimidad Yo creo que aquí pues lo estamos viendo en los plenos Hay cosas que se En fin, se se, se, se se tuercen De alguna manera y no es posible sacarlas Pero otras que sí Afortunadamente aquí no existe aún Esa crispación de que vemos A nivel nacional eh, Y que vemos desolados cada semana y, y bueno, pues yo creo que En ese tema se podría ponerse de acuerdo Porque claro, ¿qué, qué partido se va a poner En contra, por ejemplo, de que se haga Una acción ...para traer la dama o, o algo de esto... ...entonces es está, sí. ...estamos sí. viendo la inversión más importante... ...todos estamos de acuerdo... ...que vengan esos 45 millones... Del, ...del centro de congresos a Elche... ...y ahí está... ...ahí está servida la polémica... ...sí, pero eso es que... ...claro, es que el problema... ...es que no hay un proyecto en torno a la dama... ...entonces el proyecto, pues sabemos que están ahí... ...en el, en el MAE... Están, ...se está preparando algún tema de algún tipo de exposición y tal, para arropar la dama, pero bueno, eso va a ser una cosa temporal, ¿eh? quiero decir que aquí tenemos dos focos de atención, el, el MAE y tenemos la Arcudia, desconectados por completo, porque el MAE es del Ayuntamiento, la Arcudia es de la Universidad de Alicante, y aunque esté el Ayuntamiento allí, pues bueno, la Universidad de Alicante le da un uso eminentemente eh, eh, eh, eh, académico, se hacen campañas, se publican nuevos trabajos, se obtienen en fin, para el currículum académico y tal y cual. Pero bueno, todos sabemos que si la curia está excavada al 10% si llega, pues bueno, pues lo sabemos desde hace 30 o 40 años que está así, no se ha avanzado, efectivamente se han descubierto nuevos, nuevas cosas, nuevos aspectos que no se conocían, pero bueno, que tiene una función eminentemente académica. Entonces, hay piezas que no se exponen, porque ahora el centro de interpretación tiene unas una piezas muy contadas y que están en almacenes. Entonces no hay ni siquiera un autobús que los turistas vengan, vean el MAE y los lleve a la Alcudia de forma permanente sin esperar a, a, a la Alcudia o cualquier otro yacimiento arqueológico que se encuentre por aquí que a lo mejor podríamos hacer una conexión arqueológica es con Monte o con hasta con donde pueda haber deporte y actividades, algo que sea, que sea activo a los turistas que vienen a la ciudad que venga a la ciudad, por lo no, que podríamos, también podríamos, podríamos, mucho podríamos, Entonces, todo eso me refiero, me refiero a que venga a la larga un millón de visitantes en un momento de mención de la edad y luego y la operación. Ahí se trabaja en la educación, en la y en la educación, en la Hay dinero, dinero, pero hay dinero, sí, pero hay otros proyectos. Bueno, pues eh, nos quedan cuatro minutos, dos eh, ¿Qué valoración haces de lo, del capítulo que hemos vivido y que hemos toda semana, semana, semana, con lo del conflicto de intereses, con lo del... De la presidencia del Partido Popular y ahora se va a ir a contra Sergio Rodríguez por haber dicho una mentira en las tema de sociales, sociales, y sobre y la denuncia del Partido Popular y la propuesta de la, de la, backend, de la anticorrupción en, en la que se ha admitido a trámite por esos, eh, e esos reparos. Esos claro. aros, aros, algo, aros, algo algo bueno ser un par Efectivamente, el artículo de la básica <risas> autografía en mundial de información de Thank you pues hay cosas que pueden ser importantes. A veces, si se ha todo lo que sea, se están en pues vale, de acuerdo, a la labor del partido político, porque es un derecho a la ley la a la y si es que el a de que el imperio la de las No hay más que la ley de las no hay que a la ley de de la Ya parece que en los tiempos que afortunadamente estamos dejando creo que estamos casi dejando de vivir de las pandemias y de la historia, pues yo creo que la creo gente que la de, de, de, de ciudadanos pues hay cosas que sí, pero hay cosas que, que no, no, que no, que no, para eso. no, no, que no, política, para eso que es que se que y se dediquen a, a trabajar todos juntos yo creo que no, que no, que no, que no, que no, que no, la no, que no, que pues la no, política no, ha sabido que no, ha querido, no ha querido no, y Ya le digo, yo le digo yo cierro de las dos cosas que han dicho lo de que lo que se es, eh, la denuncia de que si pues sea si bien mala gestión mala pues, ahí están figurar y de los y, tal, y que cada uno aguanta de su aguarda su peso es o no sé me ahí ya me, me tengo de moderación de, de, de, de, de, de ya está <risa> <risa> Que el, el, el lunes entrevisté a Ollora Rodríguez de, la, de Vox y de, de decía que también ellos estaban preparando, haciendo eh, denuncias y que ya se han admitido algunas la, denuncias que tienen que ver con el buneo a la oposición por no dar información ¿sí? y creo que alguna que otra también por no permitir a con Antonio Albertis el cóndice género en dependencia, no lo aclaró mucho pero lo dejó en Bueno, yo, yo creo que, que vamos a tener dos años muy, muy intensos en cuanto a denuncias y a de este tipo antes de la próxima revolución. Son armas que se sí. utilizan políticamente. Por eso le suele decir que hay una sorpresa de este tema y, -y, -y, y tal, pues ya hay un arma política, política, política importante, sobre todo porque los temas que ser resolverán probablemente después de la revolución. Pero bueno, ya se ha daño a la imagen de la revolución equipo del, del gobierno, lobby, mobile, no ha no, pedido que se denuncie. ¿no? En el caso de lo que usted diciendo, ¿no? yo coincido con Pedro, en el, que el tema de la factura y de los requisitos, no es lo mismo en el funcionamiento del factura, es el verdadero técnico que solicita en todos los ayuntamientos, todos los informes que, que se han no, se entonces el otro bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, investiga y hace Y respecto al tema de la hermana de la concejales, pues bueno, nosotros una arma política dura y dura, porque claro, eh, no vamos a poner aquí que, que todos los familiares de directos de concejales de profesionales,